...en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta... ...con Rosmar Alonso... ...el programa que madruga contigo. Es viernes 3 de marzo... ...y hoy comienzan a subir las temperaturas diurnas... ...en una jornada con ambiente soleado... ...esperamos una máxima de 15 grados... ...ahora tenemos en el termómetro de Teleelch... ...6,3 grados de temperatura... Terminamos una semana llena de sobresaltos políticos, el lunes en el Pleno. La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, renunció a su acta de concejal y fue despedida con aplausos. ...de todos los concejales... ...excepto de Eduardo García Ontiveros... ...su rival... ...que ha vuelto a tomar las riendas de Ciudadanos... ...y volverá a ser cabeza de cartel en Elche... ...de cara a las elecciones de mayo... ...al PSOE se le coló en su lista... ...un candidato non grato... ...que fue denunciado por la Consellería... ...hace más de 15 años... ...por trabajar como médico... ...en un centro de salud de Elche... ...sin tener la licenciatura de Medicina... Nada más conocer el partido La Noticia, lo sacaron de la lista y ahora andan buscando a otra para poder presentar una candidatura saneada antes del 9 de marzo. Esta semana además pues hemos asistido a la apertura del aparcamiento provisional en Altavix en el futuro Palacio de Congresos y la candidatura del Misteri ya está presentada a los premios Princesa de Asturias. ...y ayer el alcalde anunció que van a destinar, están trabajando para destinar 33 viviendas, de las que se están construyendo en el nuevo barrio de San Antón, a alquiler social... Y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, estuvo aquí en Elche y anunció que van a invertir 300.000 euros en reformar la oficina tributaria de Suma, en Carrús, con el fin de mejorar su funcionamiento. Y además va a proponer al Gobierno valenciano, dice que lo ha hecho por escrito, fijar de forma conjunta la estrategia jurídica para evitar en los juzgados el recorte del trasvase Tajo Segura. Y ayer la vicepresidenta del consell y consejera de Igualdad, Aitana Mas, volvió a prometer que este año entrará en funcionamiento aquí en Elche, el centro, 24 horas para la atención de las mujeres. Y ya conocemos los datos del paro del mes de febrero. Bajó en Elche 21 personas, todos hombres, siendo los sectores de la industria y servicios los que más empleo generaron. El 53% de los contratos realizados, algo más de 3.000, fueron indefinidos y el 43% a tiempo completo. El decano del Colegio de Abogados, Diego García, aseguró ayer en La Glorieta, aquí, que el traspaso de competencias se está llevando con normalidad y advirtió que van a exigir a los latrados de la Administración de la Justicia, con los que se reunieron ayer antiguos secretarios judiciales, que la huelga que están manteniendo se minimicen sus efectos en los juzgados de Elche. Y en la crónica deportiva, Paco Gómez nos contará que el Elche Club de Fútbol entrena hoy su último entrenamiento antes de partir hacia Mallorca para disputar el partido de esta jornada, mañana sábado por la noche. Para el delantero Ezequiel Ponce tienen que salir al terreno de juego con la mentalidad de que tienen posibilidades para evitar el descenso. ...informativos en Teleelch, Radio Marca. Pues pasan cuatro minutos de las 7 de la mañana... ...e iniciamos el relato informativo... ...ante el escaso número de viviendas para alquiler social... ...que existe en Elche... ...el equipo de gobierno ha acordado trabajar para destinar... ...33 pisos de los que se están construyendo en Carrús... ...como alternativa habitacional para las familias más vulnerables... ...nos cuenta esta noticia... Marga García, los detalles de la misma. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Continúan las obras del cuarto bloque de San Antón. Unos trabajos que van a buen ritmo y que está previsto que terminen a finales de este 2023. recordar que este cuarto bloque contará con 54 viviendas, 38 de tres dormitorios y 16 de dos. Además de 41 plazas de garaje y dos locales comerciales. Con este cuarto edificio ya serán 338 viviendas en total en este barrio y un paso importante en la labor de reconstrucción de San Antón. Por cierto, que también se está pendiente del realojo de vecinos de los bloques 11, 12, 13 y 14, que están en situación de vulnerabilidad y no han podido acceder a la compra de una vivienda. En este sentido, la Generalitat ya ha autorizado que 33 de las viviendas de los bloques 2 y 3 se destinen a alquiler social para que nadie quede fuera del proyecto y tengan acceso a una vivienda digna. Posteriormente, el objetivo es vaciar esos bloques para derribarlos y tener el suelo necesario para llevar a cabo la segunda fase de reconstrucción del barrio de San Antón. pues para esa, Gracias, Marga. Para esa segunda fase de reconstrucción del barrio de San Antón, el equipo de gobierno tiene que seguir reuniéndose, convencer al ministerio ya la Generalitat que tienen que seguir poniendo dinero. Eso es lo que nos dijo ayer. Hay un nuevo secretario general de vivienda que es quien hasta ahora era el director general de vivienda, eh, le he pedido una entrevista y voy a hacerle una llamada telefónica de inmediato poco para retomar el asunto. Digamos que estamos trabajando en la dirección de alcan de alcanzar ...un gran acuerdo, las tres administraciones... ...que posibilite eh, la financiación necesaria... ...para llevar a cabo una segunda gran fase... ...de renovaciones en San Antonio. Hablamos de otro ministerio, el de Transición Ecológica... ...porque ayer constituyó las comisiones bilaterales... ...de las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y Valencia... ...para el programa especial de seguimiento del estado... ...de las masas de agua del trasvase Tajo Segura... Ayer el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, anunció aquí en Elche que va a pedir por escrito al presidente del Consejo, Chimo Puig, actuar de forma conjunta con la Diputación y Generalitat para fijar esa estrategia jurídica en contra del recorte del trasvase Tajo Segura. Es una noticia que nos cuenta Iziar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Carlos Mazón ha puesto a disposición de la Generalitat el Departamento Jurídico de la Diputación y todos los informes con los que cuenta, entre ellos elaborados en el seno de la Comisión Provincial del Agua, para coordinar las acciones jurídicas contra el recorte del trasvase Tajo Segura. Así lo ha anunciado durante una conferencia organizada en Elche por la Cámara de Comercio, Carlos Mazón, en la que ha abordado la nueva planificación hidrológica del Tajo, con la que la Generalidad de Diputación han, han anunciado la intención de interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo por el aumento de los caudales ecológicos. Mazón ha insistido una vez más en que la solución al trasvase Tajo Segura no está en el diálogo ni en la negociación política, sino en el rigor científico. Pues en esa reunión mantenida con los empresarios, el presidente del Gobierno Provincial y candidato a la Generalitat por el Partido Popular, Carlos Mazón, aseguró que se necesita bajar los impuestos y reducir las trabas administrativas para garantizar las inversiones y que los autónomos y pymes sigan apostando por la comunidad valenciana con una menor carga fiscal y sin hacer culpables a las empresas. El silencio administrativo positivo como regla y no como excepción. En segundo lugar, la declaración responsable como regla y no como excepción. En tercer lugar, el canal empresa. Y en cuarto lugar, la introducción por primera vez de la responsabilidad patrimonial de la administración ante los retrasos injustificados a la hora de una solicitud sobre una inversión o sobre un trámite concreto. Pues esas eran las claves de su plan fiscal que presentó ayer a los empresarios y la visita del presidente Carlos Mazón dio más de sí. Anunció que va a invertir 300.000 euros en reformar la oficina de SUMA, la oficina tributaria de Carrús, con el fin de mejorar su funcionamiento. Y por tanto queremos poner nuestra primera inversión, va a ser en el barrio de Carrús, para mejorar eh, las oficinas, para mejorar la atención. En un momento en el que parece que todo tiene que ser telemático, pues nosotros también queremos reforzar, ...la opción de la atención personal... ...la opción de facilitar también a la gente... ...cuando va a hacer sus, eh, el pago de sus impuestos". Y calificó de despropósito... ...la decisión del Consejo de suprimir... ...por falta de personal... ...la segunda lectura de las mamografías... ...en el programa de prevención... ...del cáncer de mama. Es que esto es directamente un despropósito... ...o sea que Chimo Puig está dando la orden... ...de eliminar la verificación... ...de las mamografías... ...en la prevención del cáncer de mama... ¿Pero qué colapso sanitario es el que estamos llegando? ¿Pero cuál es la falta de atención, de dotación de personal, de dotación de pruebas? Para poder observar y para poder prevenir, para poder tratar bien, nada menos que el cáncer de mama para las mujeres en la comunidad valenciana. Y hablamos ahora de la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, que ha vuelto a asegurar que Elche contará con un centro de mujer 24 horas que se pondrá en funcionamiento este año y que se unirá al resto que ya están en marcha en otras ciudades de más de 100.000 habitantes de la comunidad como son Alicante, Valencia y Castellón. En su comparecencia ayer en les Scorch, a instancias de los colectivos LGTBI, señaló que el 94% de las medidas incluidas en el Pacto contra la Violencia de Género se están ejecutando y repasó las actuaciones puestas en marcha por su departamento. Hemos conocido los datos del paro de febrero y en elche son positivos porque bajó el número de desempleados en 21 personas. La tasa se sitúa, por tanto, en 20.714 desempleadas, personas desempleadas, apuntadas a las listas del CERVEZ en el municipio, siendo el sector de la industria el que más empleo generó en febrero, seguido de servicios y fueron los hombres los que encontraron trabajo. Si se compara con febrero de 2022, el paro descendió en un 6% y de los contratos realizados, mmm, 3.300 en Elche, el 57% fueron indefinidos y a tiempo completo el 43%. Pues para la Unión Empresarial de la provincia, los datos de desempleo y contratación de febrero en la provincia son positivos, pero advierten que se deben adoptar medidas preventivas para defender la viabilidad del tejido productivo y ser prudentes a la hora de adoptar medidas que puedan perjudicar la salud de las empresas alicantinas. Advierten que se está sufriendo un proceso paulatino de cierre de empresas desde el pasado año por el incremento del registro de cierres concursales. Hablamos del sector del calzado porque 60 marcas españolas, de las que 21 son de elche expondrán este fin de semana sus colecciones de invierno el domingo en la feria de Düsseldorf. Las exportaciones de calzado español a Alemania no solo han recuperado los niveles prepandemia, sino que son un 27% reducido superiores a las de 2019. Alemania es el tercer comprador de calzado español y representa el 11% de las ventas al exterior en valor. Las exportaciones a ese país alcanzaron el pasado año los 300 millones de euros, con un fuerte aumento del 30% respecto a 2021. Y a nivel global, las exportaciones de calzado español superaron la cifra de los 3.000 millones de euros. Pues esa cifra es un gran revulsivo para las empresas de los componentes que pueden ver aumentada su producción aquí en España. Es por ello que Futur Moda, la feria de los componentes que se va a celebrar del 8 al 9 de marzo en IFA, abrirá con buenas expectativas. Del total de expositores, el 69% son empresas españolas, el resto internacionales. ...procedentes sobre todo de Italia... ...seguida de Portugal, Francia, Alemania... ...Banglades y China... ...consolidando una oferta internacional... ...mayoritariamente europea... ...en la edición de marzo... ...acudirá el sector de la maquinaria... ...y los expositores mostrarán... ...sus colecciones... ...para el verano de 2024... ...abandonamos el sector económico... ...y hablamos de cultura... Porque ayer en la UNED de Ilche, en la Universidad de Educación a Distancia, se llevó a cabo un encuentro territorial sobre la incorporación de la memoria democrática en los planes de estudio que por ley deben aplicar los centros educativos del país. En ese encuentro participaron más de medio centenar de expertos, alumnos y profesorado. El presidente de la Fundación, Victorino Mayoral, aseguró que una democracia sin memoria no es sostenible. ...que la acción sea divulgativa, sino fortalecer... ...fortalecer un principio que es fundamental... ...hasta ahora, la, lo que ha ocurrido en nuestro país... ...ha sido que durante un cierto tiempo... ...habríamos descuidado la introducción de esta faceta importantísima... ...de la memoria en, en el currículo escolar, en, la, en los centros escolares... ...incluso diríamos en otros aspectos también... ...yo creo que a partir del momento de la aprobación de las leyes... ...que he mencionado, tenemos un resorte importantísimo... ...para fortalecer la democracia en nuestro país. Y en los mismos términos eh, se pronunció ayer el alcalde Carlos González. creo que Es un hecho relevante y muy positivo el que la memoria democrática entre dentro de las escuelas, forme parte del currículo y en definitiva que los jóvenes españoles y en consecuencia también los jóvenes en nuestra ciudad puedan tener acceso a lo que se ha dado en llamar la memoria democrática. En el programa en La glorita de Ayer, el nuevo decano del Colegio de Abogados, Diego García, explicó que sus principales objetivos serán abrir el colegio a la sociedad ilicitana con la celebración de conferencias y eventos de primer nivel. Nosotros es realizar eventos en el Colegio de Abogados, conferencias, charlas con personalidades de primer nivel en orden nacional que vayan dirigidas no solamente al, a los colegiados, sino también a la sociedad, que pueda, que pueda acudir al colegio de abogados, que tenga la posibilidad de oír a primeras espadas a nivel nacional. Otra de sus principales prioridades será trabajar para dignificar la abogacía en Elche, mejorando el turno de oficio y consiguiendo mayor respeto hacia esta profesión. Para ello, la nueva dirección está aterrizando en todas las comisiones de trabajo y la renovación se está produciendo con normalidad, al asegurar que el anterior decano ...y junta están ayudándoles en todo lo que pueden. En cuanto a la Administración de la Justicia... ...apuntaba que la huelga de letrados judiciales... ...lo que antes se conocían como secretarios... ...está afectando a los ciudadanos y letrados... ...porque se están suspendiendo juicios... ...aplazando procesos o demorando pagos... ...por ello se reunieron ayer... ...para minimizar aquí en Elche sus efectos. De una manera que... No es una cosa que hay juicios que están señalados desde hace un año y que ahora se van a ver pospuestos a lo mejor un año o dos años o dos años más. Y se está produciendo muchos perjuicios en desplazamientos por parte de ciudadanos que están acudiendo a los juzgados, testigos, etcétera, que, que, se, que luego se suspenden estos señalamientos o juicios. Pero uno de los principales afectados son los, abog los, los abogados, los profesionales de la abogacía. Y te digo el porqué, porque aparte de sufrir esos desplazamientos o esas suspensiones que ya son en sí farragosas antes, eh, lo que se produce en el profesional de la abogacía es que nosotros dos o tres días antes tenemos que preparar ese juicio, ese señalamiento para prestar el mejor servicio. Cambiamos de asunto y les contamos que la semana que viene llega a Elche la segunda edición de la Plaza del Llibre, una feria del libro y de la cultura oral y escrita en valenciano, donde fomentar la lengua, la cultura, pero también la lectura en valenciano. Este evento se va a celebrar del 10 al 12 de marzo en la Plaza de Santa María, con un amplio programa de actividades para pequeños y mayores, en el que participarán una veintena de autores, según anunció ayer en rueda de prensa el director de la Plaza del llibre Rafael Domínguez. Fem de la Plaza una festa. En total tenim 24 activitats... 9 actividades infantiles tres para todos el públicos sets actividadess para adult y de una participación muy, muy variada a mes de 22 autores y autores que pues una gran fiesta de la literatura en la que dignificar y poner en el centro a los libros escritos y publicados en lengua valenciana también acceder a un catálogo de libros que normalmente cuesta encontrar según felip sánchez el concejal de comercio la, yo creo que en el en, en la seu de la literatura en la nuestra lengua. La oportunidad de seguir a un cataleg de libros inmens, con, con nomes que es puede juntar en la Plaza del Libre, y això facilita pues, esas compras de libros, esos o autores que normalmente a lo mejor costa más de trobar. Y ayer hubo otra rueda de prensa para anunciar que Elche es oficialmente una ciudad que acoge a periodistas perseguidos en países donde no hay libertad de prensa. Así lo firmaron el alcalde, el rector de la Universidad de Elche y el presidente de Reporteros Sin Fronteras de España en un convenio conjunto para que puedan ser acogidos en la ciudad bajo un protocolo de actuación. Este convenio es pionero y esperan que se replique en otras ciudades internacionales y universidades. Escuchamos al rector. Desde aquí vamos a poner un humilde granito de arena para acoger y asilar a estos profesionales que ponen su vida en peligro para, por contar la verdad y por defender la libertad de prensa. El convenio que vamos a firmar se enmarca y así lo vamos a integrar dentro de las acciones solidarias y de cooperación internacional que hemos llevado hasta ahora y que es por supuesto nuestra voluntad continuar impulsando en la medida de nuestras posibilidades. Según Alfonso Baulú, presidente de Periodistas sin Fronteras, en los últimos años ha aumentado el número de reporteros que sufren presiones o amenazas en países como Rusia o Latinoamérica. La Universidad Miguel Hernández de Ilche gestionará los visados necesarios para la estancia en España de los periodistas seleccionados y reservará alojamiento en el pueblo científico del campus ilicitano. Nosotros ahora mismo es un elemento determinante y muy importante contribuir a, a reafirmar el derecho a la libertad de información en países donde no es posible. Entonces, eh, ¿qué queremos? Que la persona que venga sea model, modelo en el sentido de que sea replicable y, y que centremos los esfuerzos no solo en socorrer a un periodista individual, sino que eso tenga una repercusión en las redacciones en el exilio. porque el alcalde se sintió satisfecho tras la firma de este convenio porque dice que va a favorecer la libertad de prensa. En el fondo, para trabajar, para fortalecer la libertad de prensa, sabemos que es, como ha dicho el rector acertadamente, un pequeño granito de arena, pero sabemos que ese granito de arena tiene un destino claro, fundamental, que es fortalecer la libertad de prensa que, como se ha dicho, está en riesgo en el mundo. Y Asaja ha otorgado un año más el Premio Agricultor del Año y este 2023 se lo ha dado a frutas y hortalizas más serrano por su carácter exportador y fomentar el relevo generacional. Esta sociedad nació en 1995 y desde entonces los familiares han ido cogiendo el mando de esta empresa que exporta el 70% de su producción del Camp Delch centrada en la alcachofa, la granada y los higos.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 Este año el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir En Club Deportivo Squash lo tienes todo Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas Personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos Gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más Este año sí, Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche Ya se intuye la primavera con los almendros en flor y con la música de la orquesta esta sinfónica Ciudad de Elche. Sinfonía 104 en Re Mayor de Haydn, Sinfonía Número 2 en Re Mayor de Beethoven. El sábado 4 de marzo a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Elche, Música para la Primavera. Elche Cultura, Grupo Antón Comunicación.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 Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Resmed, Dental Roca, Novo Center, Imed Hospitales, Autosuspensión Eduardo, box Mecánica Reyes, Mister Cripto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Llorenza Automoción, Centro Comercial Lalyub, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo,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 Pues al Elche Club de Fútbol le dará tiempo para realizar su último entrenamiento esta mañana aquí en Elche, después antes de partir hacia Mallorca para ese encuentro de mañana por la noche. Ayer en rueda de prensa habló Ezequiel Ponce y hoy recoge sus declaraciones en la crónica deportiva Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol realiza esta mañana... El último entrenamiento, luego el técnico Pablo Machín dará rueda de prensa antes de partir a las Baleares, concretamente a Palma de Mallorca, donde mañana a partir de las seis y media el Elche busca el objetivo de conseguir una victoria para ir recortando distancias en esos 15 puntos que tiene ahora mismo de desventaja. Sin duda una desventaja sideral que hace casi imposible pensar en la hazaña de la permanencia. Sin embargo, la plantilla no tira la toalla como reconocía Elche el delantero argentino Ezequiel Ponce. Si no se da, primeramente que yo no, personalmente yo no pienso en eso, pienso que me voy a salvar, pienso que, que el Elche va a permanecer en primera y creo que es la mentalidad que tiene que tener todo el club y que la tiene. Y como les dije antes, eh, nosotros venimos, eh, nos entrenamos, nos ponemos en las mejores condiciones para para lograr hacer eh, historia y, y poder permanecer en Eh, en esta liga en este en esta primera división que es que es tan importante para para nosotros para nuestro club para nuestra gente y, y bueno cada, cada oportunidad que tengamos vamos a intentar aprovecharla Pues si quieren buscar la machada tendrán que empezar por ganar el primero de los 10 partidos y solo quedan 15 que necesitan para conseguir ese milagro y mañana enfrente estará el Mallorca de Javier Aguirre que está haciendo una gran temporada, tienen 31 puntos, están muy fuertes en casa sin, sin perder desde octubre y además ante un Elche tocado por los eh, por las bajas tres sancionados y tres lesionados recordamos que el comité de competición desestimó los recursos por Magallán, Enzo Rocco y Pape Cheik, que no estarán además en el caso del hispano seleganes se perderá los próximos cuatro partidos por sanción, tampoco estarán Peremilla que ayer ya empezó a entrenar con el readaptador, aún le quedará un mes largo para volver, mientras que Eh, al collado yjon chetaúya están en la recta final de su recuperación se espera que en un par de semanas puedan volver el partido mañana a las 6 y media de la tarde desde las 6 lo contaremos en directo desde eso y con todo el equipo de marcador hasta luego corre por tu empresa primera carrera tele 7k grupo paredes automamción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 El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofim de Hyundai y la vaquería del Camdeelch. Muy buen día. Hoy ya comienza a retirarse la masa de aire frío que nos ha acompañado durante los últimos días. De hecho, para la semana que viene ya alcanzaremos temperaturas primaverales. Mientras tanto, hemos tenido una madrugada muy fría, sobre todo en el sur del Camp de Elche, aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelche. Hemos alcanzado una mínima en torno a los 5 grados en el sur del Camp de Elche, mínimas que han rondado los 0, 0,1 grado positivo, no han bajado de 0, no se han registrado heladas... Para hoy la jornada estará marcada por el ambiente soleado, cielos prácticamente despejados por la mañana, por la tarde llegarán intervalos puntuales de nubosidad El viento ya flojo de noroeste hasta mediodía con rachas en torno a los 30 kilómetros por hora. A medida que avance la tarde se activará el viento flojo de componente este. Hoy alcanzaremos temperaturas máximas que van a rondar los 15 grados en buena parte del territorio. Mañana sábado se imponen las altas presiones con cielos prácticamente despejados viento en calma primeras horas por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste temperaturas que seguirán subiendo máximas en torno a los 16 grados noches frías con mínimas que aquí en la ciudad eh, seguirán registrando valores en torno a los 5 grados el domingo jornada de transición con intervalos de nubosidad de tipo alto sobre todo por la tarde se activará el viento flojo de componente sur que unido al avance de la masa de aire templado hará que sigan subiendo las temperaturas máximas que van a rondar los 17 grados y para la semana que viene, con el poniente y la masa de aire cálido, temperaturas por encima de los 21 o 22 grados.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 First, first, first. Seguro que ya conoces los domingos del mercado del Estadio Martínez Valero Pero ¿sabes que puedes visitarlo también los jueves? Sí, todo lo que necesites y mucho más Lo encuentras en el mercado del Martínez Valero Desde el día 9, también los jueves De 8 de la mañana a 2 de la tarde Recuerda, puedes hacer tus compras en el mercado del Estadio Martínez Valero Desde el día 9 los jueves Y por supuesto los domingos de 8 a 2 <música>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 Dos minutos pasan de las siete y media y vamos a conocer una cantante colombiana vocalista del patrimonio musical latino, ella es Ikira Barú, una voz aterciopelada con interpretaciones se caracteriza contemporáneas que abarcan clásicos del siglo 20 Vamos a disfrutar con Ikira Barú.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 Te tienen tan a su merced como a hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí que te sonríe tristeste sí nos hacen que lloremos cuando nos María Alonso que se ha creado en Elche para parar la avalancha de parques solares que se han solicitado instalar en suelo no urbanizable en el Camp Elche, va a acudir a su primera movilización, será este sábado, en la localidad de Monobar. Pues bien, para hablar de esta actuación, contamos con la portavoz, con una de las portavoces de esta plataforma, Ana Molina, quien además es presidenta de la Asociación de Vecinos de la Pedanía Santana. Muy buenos días, Ana. Hola, buenos días. ¿Por qué, por qué esta movilización en Monobar? Bueno, ahora mismo eh, ellos han convocado esta movilización porque tienen muchísimos terrenos afectados. Eh, son terrenos, eh, en algunos casos, con expropiación, zonas que están cultivadas y que se quiere arrancar y que perjudica a, a muchos vecinos. Vamos a apoyarles, igual que eh, nosotros pues consideramos que hay que unir todas las fuerzas porque hay una mala información, eh, se está intentando eh, indicar que las placas eh, no, no, son, no son buenas, eso no es cierto, nosotros creemos que sí, que hay que apostar por las renovables, que hay que hacerlo correctamente y es lo que estamos indicando e informando, pero no de esta manera, no creemos que la manera que se está haciendo sea la adecuada. La movilización es en Monóvar. ¿Para cuándo una movilización convocada por vosotros aquí en Elche? Bueno, pues eso estamos aún estudiándolo. De momento, lo que nosotros tenemos ahora eh, planificado, pues es, estamos recogiendo firmas en todo el campo de Elche para presentarlas en el, pro, el próximo día 27 de marzo. Queremos acudir al pleno. Eh, como una consulta ciudadana para que todos nuestros políticos pues se posicionen, que sepan lo que está pasando. Nosotros estamos revisando los proyectos, estos megaproyectos que vienen eh, solicitados por muchas multinacionales y que eh, están afectando a muchos vecinos, vecinos donde quieren expropiar sus terrenos, quieren sacarlos de sus negocios. Y no se está haciendo, creemos, adecuadamente y no se está cumpliendo en muchos casos la normativa. Se están pasando muchas eh, trámites muchos trámites administrativos por alto. ¿Cómo está la situación en Elche? Como el mes de enero, ¿cuántas peticiones de solicitudes se han desestimado y cuántas siguen en pie? Pues está casi todo igual, solo hay más solicitudes, un par de solicitudes más en Elche. No sé si ayer me llegaba una noticia que hay otras dos pendientes de solicitarse. Lo que vemos es que hay un incremento de solicitud, pero no hay desestimulaciones ninguna de momento. Creemos que sí que va a haber y debe haber, porque hemos revisado proyectos con que tienen incumplimientos y que no pueden seguir adelante, pero porque ya se ha solicitado de base mal. Entonces, estamos esperando a ver lo que nos dicen las Administraciones. De momento nos hemos reunido con territorio, con industria y por parte de las Administraciones nos han comunicado lo mismo. La base de este problema que tenemos es que el Ayuntamiento no tiene regulado el suelo no urbanizable, con lo cual no puede poner ninguna limitación a estos megaproyectos y, por otro lado, incluso la Generalitat tampoco tiene los deberes hechos, tampoco tiene ordenado el territorio y nos está afectando directamente a todos los, los ciudadanos. ¿Y qué hay entonces de la petición de que se suspenda? Al menos hay una herramienta que de forma cautelar podría parar esas peticiones hasta ver si cumplen o no con la normativa del suelo no urbanizable. ¿Qué hay de esa petición de suspender las licencias para este tipo de instalaciones? Pues hemos solicitado eh, desde diferentes asociaciones, nosotros desde la Asociación Santa Ana... ...desde otras asociaciones de vecinos... ...desde eh, asociaciones de desarrollo del campo... ...de eh, ecologistas, al ayuntamiento... ...lo hemos solicitado por vía... Eh, ...por sede electrónica... Se ...lo hemos solicitado al alcalde directamente... ...de palabra, en el pleno lo hicimos... ...cuando nos reunió el 12 de enero... ...lo estamos solicitando por, a través de los medios pero no tenemos ninguna respuesta. De momento, el ayuntamiento sigue pensándolo profundamente y esperamos que, que algún día nos conteste en breve, porque sabemos que los que están en, ahora mismo en proyecto, el que se suspendan va a ser aplazar el, el tiempo hasta ver lo que sucede, ¿no? Eh, pero no les va a afectar. Esto de, de esta suspensión realmente les va a afectar, y esta regulación, a los proyectos que vengan nuevos. Los que están en marcha de momento se paralizarán, eh, pero eh, la tramitación va a seguir adelante y esta regulación no les va a afectar. ¿Qué, ¿Qué limitaciones son las que hay que poner a las plantas fotovoltaicas? ¿De las que estáis a favor, pero no que se instalen en suelos sensibles? A ver, nosotros lo que lo que pedimos eh, de momento es suspender cautelarmente el estas licencias porque... Eh, porque ahora mismo el ayuntamiento no tiene nada regulado, con lo cual se están solicitando proyectos para que veáis encima de viviendas. Se están solicitando proyectos, ya no colindando con los vecinos que estamos en el campo de Elche, sino eh, encima de viviendas. Son vecinos que no han arrendado sus terrenos. que, que eh, Sí que hay un compromiso, por parte del compromiso verbal, por parte de, de la Consellería de Industria, de que no se van a expropiar o sea, no se van a dar ninguna licencia si no se presentan los contratos de arrendamiento. Pero estamos encontrando documentos dudosos que cuando tengamos se presentarán a los medios también. Eh, estamos eh, encontrando cosas que, que no, no son correctas y, y, y, y sí que se están tramitando proyectos donde los vecinos no han, presentado, no han firmado ningún contrato de arrendamiento. Y aún lo tenemos más difícil. Eh, ¿Concretamente en qué zona no hay contrato de arrendamiento y se está tramitando ya esas plantas? Pues aquí en santana hay dos proyectos. Uno es santana Ana II de Grinalia, que se está tramitando, se supone, con un 25% de contrato de arrendamiento que ningún vecino ha firmado. Entonces no sabemos y hemos solicitado copia de esos contratos de arrendamiento. Cuando los tengamos, pues veremos quién, quién ha firmado eso. Y luego hay eh, en el Secarral, eh, que aún lo tenemos más difícil, porque es un proyecto que está a nivel estatal, aunque este no se solicitó como interés público como el anterior. este eh, Hay vecinos que ya han tenido conocimiento de este proyecto por nosotros, donde, eh, según en la cartografía del GVA, que aparecen todos los proyectos que ahora mismo se están tramitando, pues ahí ya un par de vecinos, en uno ocupa una vivienda, en otro ocupa los terrenos, bueno, unas ruinas que tenemos de una ermita que hay en santana del siglo 18 que la idea era, pues, reformarla. Pues el vecino propietario de estos terrenos nos dice que él no lo ha arrendado y también aparece um, la central encima de estos terrenos. Entonces, eh, aquí lo tenemos más difícil, como digo, porque sí que es verdad que el ministerio permite que se soliciten proyectos de más de 50 megavatios solicitando como interés público y pueden expropiar a los vecinos, cosa que en la consellería de momento eh, nos aseguran y ya hay jurisprudencia al respecto, con lo cual tenemos una garantía de que en este caso sí que no se va a dar si no se, con, no se presentan contratos de arrendamiento, pero los que hay a nivel estatal pues tenemos pues pues un gran pesar, porque como lo hagan pues nos, nos sacan de nuestra tierras y de nuestros terrenos y de nuestras propiedades y todo lo que hemos estado trabajando. ¿Cuántas firmas llevan recogidas ya? Pues no te puedo decir porque lo que hemos hecho es un despliegue de, de hojas de firmas por todos los vecinos y hasta el día 25 de, fe, de marzo que hemos quedado para recogerlas todas pues no, no estamos contabilizando ni ni, ni ni tengo aproximación para decirte. ¿Quiénes seguís estando en esa plataforma que se ha creado para frenar eh, esa avalancha de plantas fotovoltaicas? Pues está ADR, está Mar Gallo, hay vecinos del campo de Elche afectados por estos proyectos que no tienen asociación que les represente, eh, está la asociación de vecinos Santana y hay pues unas 4 o 5 más asociaciones de vecinos que nos están apoyando en esa, en esa plataforma. Las dos, eh, los dos proyectos más lesivos que has puesto sobre la mesa están en Santana, pero ¿cuántas de todas las peticiones están ya aprobadas? ¿Sabes el número? Pues lo, lo último que sabía es que recientemente no, no me he metido en, en la, la documentación, de, bueno, en la página del GVA y no tengo constancia si ha habido alguno más, pero lo último que tenía eh, conocimiento son cuatro proyectos y uno de ellos ya tiene licencia. Vale, pero aprobados para, para dar licencia hay cuatro. ¿El que tiene licencia dónde es? Perleta. ¿Y también en Perleta pasa lo mismo que en Santana? ¿Hay viviendas afectadas y terrenos eh, de cultivo? Pues sí, lo, el tema de Perleta es que incluso afecta también a un huerto de palmeras. Lo que me explicó Miguel Ángel Pavón está que la ha hecho alegaciones y, y ha revisado más estos proyectos pues está rodeando un, un huerto de palmeras, creo que está protegido, y sí que hay una zona pues eh, cerca de, de las viviendas. no uh -huh. Yo no he estado allí, no te puedo decir más de, de, ese, de esos proyectos. Sé que los cuatro que hay en Perleta están rodeando un, un campo de, de palmeras protegido. Cuando habláis de que el ayuntamiento necesita regular ese ese territorio para poner limitaciones a las plantas fotovoltaicas, ¿qué limitaciones son las que consideráis? ¿Qué distancias tienen que guardar esas plantas fotovoltaicas de las viviendas y por qué? Pues lo primero es asegurarse que se cumple el decreto ley, que por ejemplo en la partida de Santa Ana, de los cuatro proyectos que hay, vemos que se han solicitado proyectos donde no se cumple con este decreto ley. Como hemos repetido muchas veces, están en zonas con riesgo geomorfológico, en zonas prioritarias, en zonas eh, donde hay un, una vía pecuaria que ocupan. Eso, lo primero, asegurar todo lo que, lo que nos dice el decreto ley. Y, por otro lado, pues eh, guardar unas distancias de seguridad las viviendas, sobre todo no por los campos fotovoltaicos, que sí que nos, nos afectan, indirectamente, pero sobre todo por eh, lo que llevan asociado, una subestación eléctrica. A pocos metros de mi casa hay una subestación eléctrica, eh, hay tendidos de alta tensión, hay eh, no es un único tendido de esta zona, que hay, por ejemplo, cuatro proyectos eh, de fotovoltaicas sino que cada proyecto lleva un tendido de alta tensión hacia... Torrellano hacia Asperg, y al final no es solo lo que ocupan los paneles fotovoltaicos, sino la cantidad de tendidos que se crea en, en todo el campo de Elche, desde donde están las plantas, que están alejadas de, de las zonas más urbanas, porque así les cuesta menos el terreno, incluso si lo hacen con expropiaciones les cuesta muchísimo menos, y desde ahí llevan todos los tendidos sin llegar llevar ningún criterio, de hecho, ya, por ejemplo, aquí en Santana hay dos tendidos de alta tensión y no se utilizan los que hay. Es decir, además de estos dos, hay cuatro más, con lo cual son seis tendidos de alta tensión hacia las zonas más urbanas. Y esto indicar que no nos va a beneficiar a, a los ciudadanos de Elche, porque esto es una empresa privada, pero los beneficios son particulares. Entonces, no entendemos la solicitud de interés público. Eh, estamos hartos de ver que se paran molinos de viento para que las, eh, las los precios de, de la luz el kilovatio siga subiendo cuando se podían seguir aprovechando y, y bajar esa eh, ese precio pero esto se está haciendo no para ayudar a, a, a la ciudadanía en general esto es una empresa privada son fondos de inversión que se van a revender como así ponen en los contratos de arrendamiento a los vecinos, una y otra vez. Y se va a especular. Y todo esto viene porque se en el 2020, en agosto, se les dijo a todos aquellos que tenían copados los puntos de acceso y conexión a Iberdrola que tenían un plazo de seis meses, creo, para presentar un proyecto o lo perdían. Claro, como están especulando con estos puntos y se están revendiendo, y esto es el no va más para sacar dinero, pues eh, quisieron presentar proyectos a diestro y siniesto sin ningún criterio. Como uh -huh. encima la Administración no tenía el trabajo hecho, ni la Generalitat ni el Ayuntamiento tiene organizado su territorio para poner limitaciones, pues entonces han eh, han puesto los proyectos donde les ha venido bien. De hecho, han ido cambiando. Uh -huh. eh, en Alicante, por ejemplo, el Checarral uh -huh. estaba en Alicante, ahora lo han pasado aquí a Santa Ana, a Agost y van pues donde menos eh, y claro Bueno, pues para eso están plataformas como las que acaban de crear en elche Suerte y seguiremos pendientes de todas las movilizaciones recogidas de firmas y peticiones que realicen. Gracias, Ana. Gracias, esperamos que, que hagan su efecto y que al final todo esto se pueda ordenar y regular correctamente y que el perjuicio para todos sea el menos posible y, al contrario, que es lo que se debería hacer, es garantizar un beneficio para todos y no, no esto que, que al final se está viendo que es un interés particular para unos pocos. la glorieta con alonso Los coches son cada vez más inteligentes, más seguros, pero bellezas como las de antes ya no quedan. Sí, hombre, sí. Y están todas en Anticauto Alicante. El Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y Recambio Antiguo y Clásico. Las marcas que marcaron historia. Y colecciones privadas, maquetas. Anticauto, el 11 y 12 de marzo en Infafin Alacant. Colabora Diputación de Alicante. A la factura de la luz, placa, placa.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 Citroën Marcos Automoción. Si tienes un día de mierda, imagínate si la pisas. Intentamos decírtelo bonito, pero la situación no lo es. ¿Nos ayudas a mantener las calles limpias de orines y excrementos de tu mascota? Recoge y limpia siempre. Esto es un mensaje de tus vecinos promovido por Ayuntamiento de Elche y Ute Elche.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 Pues cuando quedan ocho minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana, recordamos la crónica deportiva. Ayer hubo rueda de prensa, el delantero Ezequiel Ponce salió y dijo que los jugadores siguen mentalizados y siguen creyendo que se puede, se puede salvar esta situación y evitar el descenso, por muy mal que estén las cosas. Hoy, esta mañana, el Elche...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 150. Daros prisa, son plazas limitadas. Información en pilsenrestauracion.es y en el teléfono 637 560 592.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 Son las ocho en punto de la mañana. Es viernes 3 de marzo. Hoy comienzan a subir las temperaturas diurnas en una jornada con ambiente soleado. Alcanzaremos una máxima de 15 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 5,7 grados de temperatura.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 sin serlo, no tenía la licenciatura. Nada más conocer el partido, esa noticia lo sacaron de la lista y ahora andan buscando a otro para poder presentar una candidatura saneada antes del 9 de marzo. Y esta semana, además, hemos asistido a la apertura del aparcamiento provisional en Altavix en el futuro Palacio de Congresos para 200 plazas y la candidatura del Misteri Delch ya está presentada ante la Fundación de los Premios ...princesa de Asturias. Y hoy les contaremos... Eh, ...que el alcalde ayer visitó... ...el barrio de San Antón... ...las obras de reconstrucción... ...de este barrio... ...y anunció... ...que van a destinar 33 viviendas... ...a alquiler social... Y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, estuvo en Elche y anunció que van a invertir 300.000 euros en reformar la oficina tributaria de Suma, en Carrús, con el fin de mejorar su funcionamiento. Y además, ha propuesto por escrito al Gobierno valenciano fijar de forma conjunta la estrategia jurídica para evitar en los juzgados el recorte del trasvase Tajo Segura. Y la vicepresidenta del Consejo y consejera de Igualdad, Aitana más volvió ayer a prometer que este año entrará en funcionamiento el Centro 24 Horas para la Atención de las Mujeres en Elche. Ya conocemos los datos del paro. En el mes de febrero bajó en Elche en 21 personas, todos hombres, siendo los sectores de la industria y servicios los que más empleo generaron el 53% de los contratos realizados Algo más de 3.000 fueron indefinidos y el 43% a tiempo completo. El decano del Colegio de Abogados, Diego García, aseguró ayer en este programa La Glorieta que el traspaso de competencias está llevando con normalidad y advirtió que van a exigir a los letrados de la Administración de la Justicia, antiguos secretarios, que la huelga que están manteniendo mmm, se minimicen sus efectos en los juzgados de Elche. Tras el éxito de la primera edición de la Plaza del Libre, este año vuelve a la Feria de la Literatura Oral y Escrita en Valenciano, en la que se va a dar la oportunidad de acceder a un catálogo de más de 1.000 libros escritos en esta lengua. En esta ocasión se celebrará del 10 al 12 de marzo en la Plaza de Santa María. Último entrenamiento hoy del Elche Club de Fútbol, antes de partir hacia Palma de Mallorca para disputar el partido de esta jornada el sábado por la noche. Para el delantero Ezequiel Ponce saldrán al terreno de juego con la mentalidad de que todavía tienen posibilidades de evitar el descenso. informativos en Pues cuando pasan cuatro minutos de las 8 de la mañana comenzamos nuestro relato informativo. Ante el escaso número de viviendas para alquiler social que existe en Elche, el equipo de gobierno ha acordado destinar 33 pisos de los que se están construyendo en el nuevo barrio de San Antón como alternativa habitacional. Es una noticia que hoy nos cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días.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 ...para llevar a cabo una segunda gran fase... ...de renovaciones en San Antonio. Segunda fase en la que se prevé la construcción... ...de otras 400 viviendas más... Y hablamos de otro ministerio, el de Transición Ecológica. Ayer constituyó esas comisiones bilaterales... ...de las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y Valencia... ...para el programa especial de seguimiento... ...del estado de las masas de agua del trasvase Tajo Segura. Pues bien, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón... ...anunció en Elche que ha pedido por escrito... ...al presidente del consell Chimo Puig... ...actuar de forma conjunta para fijar la estrategia jurídica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 Pues, por otro lado, en la reunión mantenida ayer con los empresarios en la Cámara de Comercio, el presidente del Gobierno Provincial, Carlos Mazón, y candidato a la Generalitat por el Partido Popular, aseguró que se necesita bajar los impuestos y presentó las claves de su plan fiscal. El silencio administrativo positivo como regla y no como excepción. En segundo lugar, la declaración responsable como regla y no como excepción. En tercer lugar, el canal empresa. Y en cuarto lugar, la introducción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 de cierres concursales. Hablamos ahora del sector del calzado porque 60 marcas españolas, de las que 21 son de elche expondrán a partir del domingo sus colecciones de invierno en la feria de Düsseldorf. Las exportaciones de calzado español a Alemania no sólo han recuperado los niveles prepandemia, sino que son un 27% superiores a las de 2019.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 Pues esa cifra es un gran revulsivo para las empresas de los componentes, que pueden ver aumentada su producción aquí, en Elche. Es por ello que Futurmoda, la feria de los componentes, que se celebrará del 8 al 9 de marzo en IFA, abre con buenas expectativas. Del total de expositores, el 69% son empresas españolas y el 31% internacionales, procedentes de Italia, Portugal, Francia, Alemania, Bangladesh y China consolidando una oferta internacional mayoritariamente europea. En la edición de este mes acudirá el sector también de la maquinaria y los expositores mostrarán las colecciones para el verano de 2024.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 La setmana que ve arriba a Eltz la segona edició de la plaça del llibre, una fira de la cultura oral i escrita en valencià, on fomentar la llengua, la cultura, però també la lectura en valencià. La fira es celebrarà del 10 al 12 de març a la plaça de Santa Maria amb un ampli programa d'activitats. Escoltem al director de la plaça del llibre, Rafael Domínguez. Fem de la plaça una festa. En total tenim 28 activitats, 9 activitats infantils, tres per a tots els públics, 16 activitats per a adults, i bé, una participació molt, molt variada amb més de 22 autors i autors. Que... També una gran festa on es podrà accedir a un catàleg de llibres que normalment costa trobar-los. Escoltem a Felip Sánchez, regidor de Comerç. La, jo crec que... el en, en la seu de la literatura en la nuestra lengua. La oportunidad de acceder a un catáleg de libros inmens, con, con nombres que es pueden juntar en la Plaza del Libre, y eso facilita esas pues, compras de libros, esos autores que normalmente a lo mejor costan más de trobar.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 Según Alfonso Bauluz, en los últimos años ha aumentado el número de reporteros que sufren presiones o amenazas en países como Rusia o Latinoamérica. La universidad gestionará los visados necesarios para la estancia en España de esos periodistas seleccionados y reservará alojamiento en el campus ilicitano. Escuchamos al presidente de Periodistas sin Fronteras, Alfonso Bauluz.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 saja ha otorgado un año más el Premio Agricultor del Año... ...y este 2023 se lo ha dado a frutas y hortalizas más serrano... ...por su carácter exportador y por fomentar el relevo generacional... ...esta empresa nació en 1995 y desde entonces... ...familiares han ido cogiendo el mando de esta sociedad... ...que exporta el 70% de todo lo que cultiva... ...de su producción en el Camp Delch, ...centrada en la alcachofa, la granada y los higos. Informativos en TeleElche Radio Marca. ¿Ya se intuye la primavera con los almendros en flor y con la música de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche?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 Bar. bares para vivirlos. Servei d'incidències de neteja i recollida de residus en la via pública. Pots comunicar qualsevol incidència que detectes per WhatsApp al 680 Comunica o enviant una foto. L'adresa i un breu comentari al WhatsApp del Servei. 680 Servei d'incidències de neteja i recollida de residus en la via pública. Ajuntament de El Good morning, our shine. The earth says hello, you twinkle all above us, you twinkle below. Good morning, our shine. You lead us all Shine. There's love in your skies Reflecting the sunlight In my lover's eyes Bye, Good morning, sunshine Pues con el buenos días de Oliver, eh, damos, saludamos a Paco Gómez quien ya está en los estudios de Teleelche Radio Marca. Muy buenos días, Paco. Hola, Ross, buenos días. Comenzamos el día previo al partido del eh, Mallorca. Sí. Un mañana. partido importante. Bueno, como de los 15 que le quedan al Elche sí. si se quiere agarrar al milagro de la permanencia, sabe que tiene que ganar la mayoría de esos partidos. Y más ante rivales directos, aunque uno ya no considera el mayor que rival directo porque se ha colocado en mitad de la tabla con 31 puntos y la verdad es que ya muy alejado de del propio Elche. El Elche tiene mañana problemas evidentes en defensa, tiene un agujero ahí en defensa porque tiene las bajas de tres de los centrales, eh, recordemos por sanción mm, Lisandro Magallán, <coughs> también Enzo Rocco, que venían siendo titulares, uh -huh. eh, John Chetaulla, <risa> que lleva ya dos meses en el dique seco, Y bueno, le quedan tres centrales y alguno de ellos tocados, como Dio González, que todavía no acaba de recuperarse al 100%, Pedro Vigas, Gonzalo Verdú, Palacios, ahí podrían estar las posibilidades para mañana para cubrir esas tres eh, vacantes en, en la parte de atrás. Y luego, pues 20 jugadores a disposición del técnico, porque tienen total seis bajas. Los sancionados Pape Chey, cuatro partidos tendrá que cumplir, además de los mencionados Lisandro Magallán y Pérez. Y en Zorroco, y luego, bueno, pues los lesionados. Ayer Peremilla ya empezaba a correr con el readaptador, pero todavía le va a quedar un mes para volver a los terrenos de juego... Y Álex Collado y John Chetaulla, que en principio en un par de semanas podrían eh, ser ya uno más en, en el grupo. Así que bueno, todo preparado uh -huh. para el partido mañana a las diez y media uh -huh. último entrenamiento y luego rueda de prensa de, de, de Pablo, Pablo Mochín. Pues la mejor noticia es la, el regreso a los entrenamientos de Pere Milla. Eso significa que se está recuperando y que quizá eh, la recuperación sea pues más corta de lo que se esperaba. Y en tu crónica deportiva has comentado algunas de las declaraciones de Ezequiel Ponce. El mensaje principal que quiso dar en esa rueda de prensa ofrecida ayer es que todavía se creen que pueden sí. eh, pues optar por la permanencia. Sí, él hablaba de que él, los jugadores y el club eh, no piensan para nada en que ya están descendidos. Todo lo contrario. Y además hacen bien porque si saliesen con esa mentalidad pues todo lo que habría esperar que van a perder los 15 partidos. Ellos piensan que todavía eh, tienen la opción de salvarse, todos saben las cuentas cuáles son y habría que ganar 10 de los 15 partidos, es decir, algo una hazaña al alcance de momento de ningún equipo, porque nadie ha conseguido semejante hazaña en la historia en Primera División, pero bueno, el Elche es el equipo de los milagros sobre todo en las últimas temporadas y por qué no, hay que intentar agarrarse a ello, pero está bien que no tiren la toalla, un Ezequiel Ponce, bueno, pues que reconocía en torno a lo sucedido frente al Betis que están dolidos, eh, que entienden que la tecnología es para ayudar y que desde luego a ellos no les está ayudando para nada, se refería lógicamente a al y a las decisiones tan eh, controvertidas claro. que están sufriendo eh, en, bueno pues en esta temporada claro eh, hizo valoración de que del, del veredicto de la, del comité de competición eh, que ni, no se ha perdonado ninguna de las sanciones sí bueno él, yo creo que tienen de alguna manera orden de no mojarse más para que yeah. no haya más sanciones <risas> y bueno dijo que, que de la tecnología se podría mm, beneficiar más los, los equipos y los futbolistas tomando mejores decisiones que ellos no son los que toman esas decisiones, que ellos están para, para jugar, para entrenar y llegar en el mejor ritmo y en el mejor momento a, a cada partido, pero que esperan, lógicamente, que a partir de ahora pues la cosa cambie y ni quiten ni tampoco den, pero que sean justos. Bueno, pues vamos a esperar que así sea. Pues sí, y además, mañana, Marcador, ¿a qué hora empieza? Mañana a las seis, el partido es a las seis y media, Mallorca-Elche, desde las seis, eh, pues estaremos, si dos allí en Son Mois y con todo el equipo de Marcador desde aquí, desde los estudios centrales, a través de, de Tele-Elche en Radio Marca, de tele Televisión y también de Es Radio. Pues estaremos pendientes de ti, Paco, y de tu equipo para ver cómo nos cuentas este partido frente al Mallorca. Ojalá que podamos cantar una victoria ojalá este sábado a las 6 de la tarde retransmisión en directo del partido mayorca elche víbelo en el 101.4 tele radio marca tele televisión y también en el 103.7 es radio patrocina grupo serrano automoción recuerda este sábado a las 6 mayorca elche enmarcador y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 cerca de ti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 Tele Radio Marca. Con esta sintonía y cuando pasan ocho minutos de las ocho y media... ...vamos a conectar con la sala de control de tráfico. ahí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. ¿Cómo se está circulando en estos momentos por la ciudad? Bueno, pues a medida que se acerca la hora punta de entrada a los centros escolares...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 ...un vía crucis desde la parroquia de San José... ...en Plaza de Reyes Católicos... ...hasta la Basilica de Santa María... ...téngalo en cuenta en sus desplazamientos... ...mañana sábado la calle Eusías March... ...estará cortada entre Francisco Tomás y Valiente... ...y la Plaza de Barcelona... ...durante toda la mañana por la instalación del mercadillo... ...y eh, debido a las obras en la calle Federico de García Lorca... ...la circulación es muy complicada en la zona... ...y se aconseja el desvío alternativo... ...por Antonio Machado, Concepción Adenal... ...y Pedro Juan Pertiñán... ...por último... Recomendaros la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Y utiliza el bus, disfruta de sus ventajas. Esto es todo desde la sala de control de tráfico del alentamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Buenos días y buen fin de semana. 101.4 Teleelch, Radio Marca. Sigue cada mañana la radio de Elche con más programación local. Tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes... Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche. Ocho y cuarenta minutos de la mañana después de conocer cómo se circula por la ciudad... ...y de las previsiones y cortes de tráfico que tenemos previstas para hoy y mañana... Vamos a hacer ese repaso a la prensa nacional. Hoy acaparan las portadas dos de los asuntos que siguen dando titulares en este país. El caso Mediador, la trama de corrupción que está salpicando al PSOE y a otros partidos políticos, según la portada de La Razón, y también la salida de la empresa ferrovial de esta multinacional de España. El diario El País, además, nos cuenta Otras noticias en portada. En cuanto a lo de Ferrovial, dice que se adjudicó contratos por mil millones de euros en la era de Sánchez. La compañía no paga impuesto de sociedades desde 2020 por créditos fiscales. Y el presidente, entre comillas, hay muchos empresarios comprometidos con España, no como del pino, dice el presidente. Bien, pues también el diario El País trae en portada fotografía dedicado a, ese, a los primeros cambios registrales con la ley trans. Siento alivio, una de las afectadas, eh, beneficiadas por la entrada en vigor ayer de la ley trans. Eh, estoy contenta y aliviada, la vida es insufrible con el DNI mal puesto. Es así que... ...como el diario El País refleja ese primer día de la entrada en vigor de esta de esta ley. También el diario El País dice que Andalucía deriva pacientes de atención primaria a la privada... ...65 euros por cita y que la Fiscalía frena su investigación del caso Negreira... ...por la querella del árbitro del VAR. ABC en portada... ...la dedica al caso mediador... ...el general seguirá en prisión... ...y el despacho de Tito Berni... ...sin registrar... ...la magistrada rechaza poner en libertad... ...al Guardia Civil mientras el fiscal... ...pone pegas... ...a que la policía se incaute del ordenador... ...y la documentación del exdiputado... ...también dice que el marido de Gámez... ...recibió importantes ingresos... ...de empresas financiadas por Andalucía... ...el juez pide a Hacienda datos de los negocios... ...del esposo de la directora de la Guardia Civil... Y Sofotón, que cerró tras gastarse 44 millones concedidos por la Junta, era uno de sus clientes. El diario El Mundo nos trae en portada que el Congreso no va a permitir un registro policial sin aval del Supremo. La policía pide entrar sin restricciones al despacho de Tito Berni y la Cámara advierte de que lo ocupa ya otro diputado. La Fiscalía reclama cualquier efecto relacionado con el investigado. También el diario El Mundo, en portada, nos trae la noticia de Ferrovial. Del Pino mantiene su tributación en España pese a los ataques de Moncloa. El presidente de Ferrovial no tiene intención de mover su residencia fiscal de Madrid, aunque el gobierno especula que sí. En cuanto al diario La Razón, en portada, nos trae el caso mediador y dice que la trama de este caso salpica a otros cargos políticos. Navarro Tacoronte pudo acceder a Tito Berni y al general gracias a su parentesco con un veterano del PSOE canario. La jueza cree que el ex diputado del PSOE Fuentes Curbelo pudo manipular cheques una vez se destapó el escándalo. El PSOE pasa al ataque, apunta al Partido Popular e inicia una ofensiva legal y Génova compara la trama canaria de corrupción con el caso de los heres de, San... de Andalucía. Y además, hoy en la prensa también recogen todos los diarios el adiós de una leyenda porque ha fallecido... El saxofonista Wayne Shorter, una leyenda del jazz, integró formaciones míticas como los Jazz Messengers o el Second Grid Quintet de Miles Davis o de Weather Report. ¿Siento?